que más o menos se llama ya. así, ¿no? Entonces, el... Mmm...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 abogado no sé qué chileno o algo sí, así. Sí, luego ¿no? se regalaba así o, como, o así. como bueno, regalo así no. No un poco exótico. A eso me refiero, ¿Qué, que ¿qué si qué empiezan valor, a, pero... a enviar bueno, sí, mucho claro, Quiero decir que ahora, aparte de eso, también están ya las famosas misiones eh, puramente comerciales. Es decir, eh, hay, sí, hay, hay en dinero marcha. para no hacer nada y claro, para hacer tonterías. Hay, hay, hay misiones, de la Luna. El, el, el, el famoso proyecto SpaceX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 Los los estos, estamos, no vamos a llegar. No vamos a no, ver bueno, la llegada del hombre otra Marte, vez a la, luna, a la luna ni a Marte, Marte ni a ningún sitio. A la luna sí, estos, a Marte no. Pero los, a la luna sí. no muy seguro y de verdad que están que am, no mira puesto, creo, que eh, no, para el año 2020 no para el año 2020 han incrementado el, el, el presupuesto de la NASA en claro, mil, 1.600 millones de pero, dólares. Pero son chiringuitos sí, lo, que Los los han detraído de presupuestos de estudios universitarios. Los han quitado de No sé si la es, cultura va por ese, o debe ir, la ciencia debe ir por ese camino, quitarle a los universitarios dinero para, para, para, para, para establecer, no para, estable, para establecer, Ahora. lo que quieren es establecer una base en la luna, una ciudad en la luna, que además ya tiene nombre, Moon Village.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 Al, espacio, al comerse, al infinito y más allá. Exacto. Es. Con Javier Sollana, no fronteras del futuro. Gracias. Adiós bonitos. Hasta luego. Escuch